En la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad Una alternativa junto a Claudio Alfonso Rojas Un programa que te hará pensar Que te hará meditar sobre aquellos temas que verdaderamente importan Dejamos con ustedes a su amigo, a su conductor Claudio Alfonso Rojas ¿Cómo estás Juan Carlos? ¿Cómo están queridos auditores? Aquí estamos Hoy día estamos eh, solo <risa> La semana pasada tuvimos el estudio invadido con muchos invitados extranjeros. Bueno, eh, ya se fueron. Eh, tuvimos el gusto de hacer muchas actividades con ellos, pero ahora ellos cada uno en, a sus países. Vamos a hablar de <risa> algunas temitas que tienen que ver con las cosas que están pasando en el mundo y que nadie nos las cuenta. Y que como consecuencia de ello, nosotros... Eh, vamos a situarnos en el contexto del tiempo que estamos viviendo. Antes de eso, eh, es bueno siempre recordar lo que está pasando en nuestro país. Eh, acabamos de pasar el 11 de septiembre. Eh, vimos como, como la represión de llegó al cementerio general. Gracias. En circunstancia que hace unos meses atrás el, el, el gobierno pedía que se respetara, el, que se respetara el, el espacio para una ministra que fue increpada por una educadora. Entonces parece que no, no existe el mismo criterio para todo el mundo. Porque nos vimos el domingo arrasar con, el, con la represión, con el, el patio 29 del cementerio... Y de verdad que nos da mucha molestia ese doble estándar. Hubo también la semana pasada en una protesta, un llamada protesta nacional, eh, y si bien es cierto no podemos decir que fue muy masiva, sí fue bastante efectiva en el sentido de provocar eh, el, el cierre de la Alameda. Una protesta que no tenía autorización, porque ya... Estamos cansados de marchar y marchar y no no. Y los gobiernos no nos escuchan. Entonces, esta fue una protesta, una primera protesta, un llamado de la uni, de varias organizaciones de un grupo que se llama Unidad Social, donde se agrupan las principales organizaciones sociales del país para protestar contra todas las cosas que que nos están haciendo, la contaminación, por ejemplo, las cosas que hemos conversado en este micrófono la contaminación de Chuncabí, Quintero y la zona de sacrificio, la privatización del agua, que nos va a ser cada vez peor, todo lo que es no AFP, eh, contra el TTP, que está a punto de aprobarse. En fin, todas las cosas que vemos que cada día nos aplastan sin que nadie diga nada ni pueda hacer nada. Lo que pasa en la educación, que quieren privatizar los colegios neumáticos públicos, eh, Público. En fin, tantas cosas que estamos viendo, tantos atropellos que estamos viendo hoy día. Eh, contra eso es lo que se eh, quería manifestar. Ahora, respecto del TTP, este 9 de septiembre, cine Mejor Sin TLC entregó en el ex Senado una carta demandando la autoinhabilitación de los senadores Ena von Baer, Alejandro García Huidobro, y Rafael Proenz, en la próxima votación del TTP11, por conflictos de interés relacionados respectivamente con sus negocios de semillas, vinos y agua. En el caso de Bombay, la empresa que también desarrolla investigación de semillas, el TTP avanza en el tema de transgénicos. Se ha conocido oficialmente a través del SAC en la región de los Ríos, que representa la senadora Bambay. Actualmente hay cultivos experimentales de trigo transgénico harinero. La empresa Fosbaer ha desarrollado diversas variedades de trigo industrial y ahora podría estar involucrada en ello. Antes de pasar a la plenaria del Senado, si se mantiene la negativa de que se discuta democráticamente en otras comisiones, como las de salud y agricultura, el tratado debiera ser votado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, y luego en Hacienda, antes de ir a la sala. Bueno, eh, me dicen de producción que estamos listos para el, el despacho de que nos llega. Antifera, el ¿sí? primero de eh, audio de Antimafia del periodista Jean George Almendras. Gracias. La verdad, una alternativa Amigos oyentes de Radio Puente Alto FM 107.5 Programa de Claudio Rojas y María Cecilia Bertolini Y el programa es de ustedes Como oyentes, como audiencia Y obviamente quienes están allí en estudios También les mando un fuerte abrazo Ya que las días atrás estuve allí en Puente Alto Gracias Fue para mí muy grato compartir con ustedes el programa y estar en vivo en esa casa de comunicación que han abierto a los oyentes de Puente Alto y Santiago de Chile. Así que mi mayor reconocimiento a todos ustedes. Hoy es 12 de septiembre de este 2019. Muchos ha hablado del golpe de Chile de... Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, mucho se ha hablado, mucho se ha escrito y las visiones obviamente siempre son lamentablemente diversas, eh, me ha tocado estar en Chile en estos últimos 15 días y no hay mejor cosa que estar en el lugar de los hechos para tomar conciencia de ciertas realidades y la realidad más eh, apagullante para cualquier extranjero para cual, cualquier persona que no vive en Chile y que está de visita es encontrarse con un con un panorama político donde lamentablemente la dictadura <coughs> perdura, permanece si bien se ha terminado el, el nombre dictadura como tal a partir del, de la década del 80 y Sin embargo, el proceso democrático no parece ser una <coughs> presencia muy completa, muy íntegra en Chile. <coughs> por lo tanto, mis apreciaciones van a ser, obviamente, muy parcializadas. y quedado impresionado por el gran exacerbado brote de fascismo dentro de Chile... Y, lamentablemente, cuando se producían los hechos del 11 de septiembre, no solamente se estaba atentando contra la vida de Salvador Allende, se estaba atentando contra la democracia. Y ese atentado perdura hasta el día de hoy. Aún siendo que gobernantes sean otros, no esté Augusto Pinochet, aún hayan sido otros gobernantes en democracia, la democracia de hoy en el gobernante Sebastián Piñera no hace otra cosa que recordar con creces día a día la presencia del régimen nazista, pinochetista en Santiago de Chile, una un país dividido, <coughs> un país en el que se observa un gran cordón de pobreza, de crisis económica y un exacerbado, una exacerbada imposición de autoritarismo autoritarismo eh, que raya con la dictadura solapada y que permite represiones eh, verdaderamente, totalmente descomunales, brutales sobre una sociedad que está reclamando justicia y que está reclamando eh, derechos, que está reclamando el cese de esas corrientes militaristas, esas corrientes nazistas, fascistas, pinochetistas, esa es la realidad del presente en el 2019, nuestro nuestra intervención de hoy básicamente para no excederme es homenajear obviamente a, a un hombre que es Salvador Allende, a todos que con él trabajaron en la Unidad Popular y a todos aquellos que siguieron adelante con su obra, su misión política, su misión ideológica y su tarea de reconstrucción de las bases sociales para dar a la sociedad chilena una sociedad donde la decencia, la calidad de vida sean un hecho tangible y no una metáfora. Pero lamentablemente desde tiendas gubernamentales se trabaja en contrario para que todo eso sea una, una ilusión. Y para que solamente el neoliberalismo aplicado en quienes tienen las comodidades, los suelos, los arreglos económicos y las los privilegios de una alta sociedad chilena, de la alta sociedad eh, de la burguesía, de la alta sociedad pinochetista, tengan entonces sus beneficios, eh, se sigue trabajando en ese camino. Por lo tanto, amigos oyentes de Puente Alto, eh, Puente Alto es un lugar al que yo quiero mucho, es una al que he ido muchísimas veces hace muchos años tenía muchos amigos allí en Puente Alto y seguramente entonces <coughs> eh, esos amigos tienen allí sus amistades y tendrán también su lucha que está constante y latente entonces para ustedes amigos oyentes de La Verdad de una Alternativa de Radio Puente Alto FM 107.5 Claudia, Claudio Rojas y María Cecilia Bartolín, operadores y todos los amigos que nos recibieron cuando estuve allí en vivo en estudios, mis más recordados saludos, pero fundamentalmente mi homenaje a Salvador Allende, a Víctor Jara, los Parra y todos aquellos que regaron con su sangre y perdieron su vida en lucha en la lucha contra el fascismo y en defensa de la libertad, en defensa de la democracia. Amigos, entonces, este ha sido un informe desde Montevideo, Uruguay, desde la redacción antimafia, que, insisto, homenajea a Salvador Allende, a la unidad popular y a los luchadores del 2019 para recuperar esa democracia, para recuperar esas libertades, para recuperar eh, la unidad popular, para recuperar a Salvador Allende, que está vivo entre nosotros y que tenemos que recuperarlo día a día en la, en el Chile de hoy. Hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, eh, ahí teníamos el audio de Antimafia, de la redacción de Antimafia de Uruguay, del, del periodista Jean-Georges Almendra, como toda la semana. Y la semana pasada tuve un privilegio de tenerlo acá en, en, en directo, tal como él lo mencionó. Ahora, vamos a empezar a mencionar, vamos a mencionar algunas cosas. Hechos destacados que ocurren en nuestro mundo y que se esconden en los noticieros para que no pensemos Notemos caos, ni, ni menos saquemos conclusiones. Por ejemplo, un misterioso objeto brillante cae del cielo en un Reino Unido y desata el temor de los habitantes. Hay varias razones por las cuales los residentes locales de una localidad que se llama Devon y Corwell, en el Reino Unido, eh, entraron en pánico Poco después de presenciar un incidente tan misterioso, recientemente un pequeño asteroide explotó sobre el Caribe y la NASA. No tenía idea de que el objeto se acercaba. Días después, la Agencia Espacial de los Estados Unidos mencionó que un asteroide casi del tamaño de una ballena azul, llamado 2019-RA, se dirige hacia la Tierra con una velocidad de 5,6 kilómetros por segundo, pero confirmaron que no golpeará el planeta. Mientras tanto, los expertos en astronomía revelaron que un asteroide llamado Apophis, también conocido como dios del caos, puede golpear a la Tierra. También agregaron que este asteroide que tiene 65.000 veces el poder de la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima dejaría un cráter de más de 1,6 kilómetros de ancho y 518 metros de profundidad. Ahora, ¿por qué produjo tanto miedo? Porque resulta que las predicciones que había hecho la NASA de esto, esto no, no fue anunciado por la NASA, este este pequeño asteroide que cayó en, en el Reino Unido. Entonces, eso denota que la NASA tiene un, un muy poco poder de detección, ya lo habíamos comentado en este micrófono, eh, de, de la posibilidad de asteroides. Estamos siempre... Yo los invito a mirar noticias alternativas van a ver ustedes que siempre están llegando asteroides. Y ustedes saben, queridos auditores, que cuando el río suena, piedras trae Entonces, ya hemos hablado hasta el tema, pero hay algunas cosas que son muy llamativas. Hay una cosa que no les puedo dejar de mencionar. El primer ministro japonés del ambiente, Yoschiachi Yo Harada, dijo que para TEPCO... Es el TEPCO es la Tokyo Electric Power Company, que es la que regula todo el tema energético de Japón. La única opción disponible para deshacerse del agua radiactiva tratada en la central nuclear de Fukushima es liberarla en el Océano Pacífico, refirieron los medios japoneses. No tenemos más opción que liberarla y diluirla, agregó Jarada en conferencia de prensa, precisando el que había habla a título personal y... Pero que el gobierno se hablará se ocupará de la cuestión. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esto es de la mayor gravedad. Nunca se habla de esto en los medios de comunicación masivos. Nunca le van a hablar de esto. No, ni siquiera hablaron del aniversario de, de Hiroshima y Nagasaki porque el tema nuclear lo, lo, lo eluden, el poder porque los, hace, los convierte en genocida Y eso no quieren que se sepa, no, no quieren parecer ellos genocidas. Ahora, lo que pasó en Fukushima en el 2011 es más grave que lo que ocurrió en Chernobyl. Y esto, en el fondo, lo que están haciendo es condenar al planeta a una muerte cierta de aquí a 5 o diez años. Si es que no hay una intervención del cielo. Porque el Océano Pacífico fue limpiado por los seres extraterrestres hace tres años de atrás. Si no, ya nos estaríamos muriendo todo Pero eso la gente ni se imagina. Entonces, esto es de la mayor gravedad. Y no se habla de esto en ninguna parte. Ahora, otra cosa que llama la atención. Otra noticia. Una abrasadora ola de calor que este verano azotó Francia tuvo un saldo de 1.435 muertos. En Francia. Un país del primer mundo. No estamos hablando de, de, de Burundi. No estamos hablando de, con todo respeto, que me merece esos países que no tienen no tienen la tecnología que puede tener una Francia. Sin embargo, hubo 1.435 muertos. ¿Se puede usted imaginar la envergadura de, ese, de esa ola de calor para provocar en un país del primer mundo 1.435 muertos? Y sin embargo, no le dan mayor importancia. ¿Por qué? porque no quieren que usted y yo pensemos que algo grave está pasando. Por eso es que no aparece en los noticieros y se menciona así. Sí, pero es 10 veces inferior a la de agosto del 2003. El 25 de julio se rompieron nuevos récords a llegar a la temperatura de París a los 42,6 grados, lo que superaba holgadamente el anterior récord de 40,4 registrado en la capital en 1947. Yo quiero destacar lo que significa <coughs> que mueran 1.435. Si hubieran sido en un país de África, nadie a nadie le importaría, nadie nadie le preocuparía, pasaría inadvertida la noticia, pero me llama mucho la atención cómo habrá sido de grave para que un país del primer mundo muera 1.435 muertos. Entonces eh, tiene que ser muy fuerte y no, no es... No es solamente obra del cambio climático, como lo hemos dicho en muchas oportunidades. Echarle la culpa al cambio climático es una manera de eludir la realidad de los tiempos que estamos viviendo. Porque ya hemos visto que el cambio climático no es tal El cambio climático existe, pero no es obra de las de las eh, emisiones humanas. No podemos ser tan soberbios pensar que nosotros provocamos todo. No es así. Entonces, el, el cambio climático existe por factores externos porque está, estamos a punto de que se produzca un cambio muy importante en el planeta por la influencia de un sistema que se viene acercando y que está provocando y que va a provocar finalmente el, el cambio en el eje del planeta y el viraje del eje. Entonces, va a provocar grandes cambios y lo está provocando ya. Vamos con la pregunta, estudio. Sí, muchas gracias Claudio. Muy buenas noches. Llegaron las primeras preguntas acá a tu programa. Vamos a proceder a, a leerlas inmediatamente. De parte de Mónica Fernández, un Claudio, buenas noches. Qué interesante el programa que está haciendo. ¿Cómo analiza usted el tema de lo que se conmemora el 11 de septiembre? ¿Hay algo a nivel de nuestro país como si fuera una persona que queda grabado en el ADN, entendiendo que usted también tiene harta harto conocimiento en la biología? ¿Tendrá que morirse toda esta generación? para que el odio se olvide o quede grabado a nivel celular en las personas Esa es la pregunta número uno que te hacen la otra pregunta la hace Carla Valenzuela que interesante el programa Don Claudio finalmente eh, que podemos esperar para el desarrollo humano eh, nos, nos volvemos locos trabajando por dinero por cosas materiales pero usted plantea otro tipo de evolución desarrollo a nivel de la espiritualidad eso en el planeta que vivimos, en el mundo que vivimos es prácticamente imposible porque todos están pensando en tener cosas y nadie hace lo que usted está diciendo que es buscarse ese adentro y buscar respuesta al interior humano ¿qué opina de esto? bueno, vamos con la primera pregunta nos hablaba de, de la odiosidad que existe eh, yo tengo la impresión de que el país eh, nunca se reconcilió yo creo que está todo claro y, y hoy día se agudizó mucho más la división porque y los últimos gobiernos se han preocupado de ser extremadamente represivos y eso nos recuerda, nos recuerda eh, lo que pasó en el tiempo de la dictadura para que haya un, una reconciliación es fundamental, es cuando cuando dos niños se pelean uno tiene que decir la verdad de lo que pasa y pedir perdón y, y a partir de eso puede haber una reconciliación Eh, tal como usted bien dice, el eh, querido auditor, eh, como están dadas las condiciones, es muy difícil que haya una reconciliación, sobre todo con las energías que hay en este momento que se han agudizado cada vez más. Entonces, es muy, muy difícil, lamentablemente, eh, pensar en que esto se va a borrar de un día para otro. Porque, sobre todo, hemos visto eh, posiciones extremas del uno y otro lado eh, que agudizan el problema. entonces no Las posiciones extremas no, no conducen a ninguna parte solamente conducen al odio a la división así que bueno eh, nosotros tratamos de presentar los hechos de la manera más objetiva posible a lo mejor nos podemos equivocar ¿no? tratamos de ser lo más objetivo posible eh, lo que dijimos es porque nosotros estuvimos presentes en las movilizaciones no es que lo hay no, lo hayamos leído ...en un diario en un periódico digital no se lo tuvimos presente. Y, y sabemos lo que pasó, y no lo contó nadie. Ahora, el otro la otra pregunta nos decía el la auditora. La única manera que podamos lo que le pasa a este mundo que nos tienen imbuidos en este sistema altamente competitivo, justamente para que no pensemos, para que no Lleguemos a la casa, lo único que queramos es evadirnos. Los jóvenes llegan el fin de semana, lo único que empiezan el fin de semana, los miércoles o antes, y, y, y buscan siempre evadirse, porque este mundo no les ofrece nada. Este mundo es muy difícil, porque nos lo hicieron así, justamente para que no seamos felices, que vivamos compitiendo por algo que no necesitamos. Nosotros, para ser felices, no necesitamos tantas cosas. Le voy a poner un ejemplo, señora eh, Auditor. ¿Usted ha visto alguna vez un niño rico que sea feliz? En cambio, tiene que haber visto muchos niños pobres que son felices. Ahí tiene una muestra de que para ser feliz no se necesitan grandes cosas. Se necesita lo fundamental, tener amor. y Tener un, un, un, un entorno de armonía, un entorno de seguridad. Eso es fundamental para un niño, para que crezca sano. Y le pongo el ejemplo del niño porque creo que eso es, podemos interpolarlo a las persona adultas. Ahora, para ser nosotros con este sistema que nos han impuesto, que trabajamos tanto y que más encima nos tenemos que movilizar y esas horas se las cargamos el trabajo, llegamos en calidad de bolsa a nuestro hogar. No podemos vivir así felices. ¿Cómo vamos a ser felices? Hemos perdido la felicidad. La única manera de ser felices es buscando el bien común. Buscando no el bien para mí, sino que el bien para los demás. Eso nos entrega, y se lo digo por experiencia, nos entrega una verdadera felicidad. Y eso no lo digo yo, está escrito por grandes sabios, yo no soy nadie. Entonces, la verdadera felicidad es hacer el bien por otros. Buscar hacer cosas por los demás. Buscar ayudar a todo el que... Y eso nos da verdadera alegría. Lamentablemente tenemos que trabajar para para sostenernos. Pero tenemos que buscar para tener lo mínimo necesario. No para llenarnos de cosas. Hay veces que la gente tiene un televisor y se compra el último modelo. O busca... Yo no tengo televisor, por ejemplo. No me interesa tener cosas materiales. Yo no gasto en cosas materiales. Prácticamente nada. Entonces, eh, el computador sería lo único porque es una herramienta de trabajo que la necesito. Pero esa necesidad de tener un auto mejor o una casa mejor o, o, o compararnos con el vecino o con el amigo que tiene algo mejor y, y querer competir, eso es lo que nos han formado en nuestra cabeza este sistema nos tiene así tenemos que tratar de desmarcarnos de eso y le aseguro que si nosotros hacemos cosas por los demás no me crea señora haga la prueba y yo le aseguro que va a empezar a sentir una verdadera felicidad una felicidad que es distinta a la que usted ha tenido ha sentido le va a encontrar un sentido a su vida y todo va a ser distinto Desde ahí va a querer hacer más, por el resultado que obtiene va a querer hacer más y después más. Y usted sola se va a retroalimentar ese obrar. Eso es lo que le voy Adelante. Muchas gracias claudia acá Rafael Freire. Hola Don Claudio, yo trabajo... ...con niños en riesgo social... ...lo que usted plantea es muy interesante... ...pero estamos todos los días... ...viendo en televisión como la gente más rica... ...lo pasa bien, disfruta de la vida... ...tiene muchas cosas materiales... ...y en cambio mis niños a veces ni siquiera tienen para comer... ...cuando hacemos deporte... ¿Qué puedo, ...¿qué puedo decirles en relación al desarrollo humano?... ...y es verdad que usted ha tenido contacto... ...con seres de otras dimensiones... ...que han enseñado cosas completamente distintas... ...a lo que enseña el sistema educativo y cultural... ...que está imperando actualmente en nuestro planeta?... Sí, bueno eh, efectivamente, bueno lo que usted dice señora es, es efectivamente así pero qué mejor que que poder ayudar a sus niños qué felicidad más grande que poder ayudarlo usted que lo hace debe sentirse dichosa aunque le dé lo poco que le pueda dar yo estoy seguro que se siente bien haciendo eso y no lo dejaría por ninguna razón entonces, lamentablemente el sistema de cosas, Chile es el país uno de los países con más desigualdad del mundo. No lo digo yo, están las estadísticas de la OCDE. Eh, eh, son estadísticas que están a disposición de cualquiera. Entonces, son el sistema es así. El gobierno, los gobiernos han demostrado que no les interesa, no les interesa, eh, este gobierno particularmente, eh, no les interesa el, el aspecto social. No le interesa el pueblo, le interesa gobernar solamente para una élite y lo ha demostrado con creces. Tengo 100 ejemplos para mostrarles. No vale la pena que los repitamos porque lo hemos repetido muchas veces. Usted está clara con eso, yo estoy seguro. Entonces, lo único que podemos hacer es luchar por los pocos, con lo poco que tenemos por los demás. Y es lo único que, va, que nos va a dar más y más y así, aunque usted no lo crea, Usted está haciendo algo por cambiar el mundo. Y lamentablemente es lo que tenemos que hacer. Porque aunque no seamos capaces de cambiarlo nosotros mismos, o no alcancemos a cambiarlo, el cielo ve lo que le hacemos. Y eso es muy importante. Porque estamos en un tiempo en que las cosas que hagamos son medidas necesarias tomada muy en cuenta por el cielo y va a ser muy importante para nosotros por los acontecimientos que vienen muy pronto las cosas que estamos describiendo vamos a una pausa voy a nacer donde no hay nada tras esa línea que separa el bien del mal mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra ti Y estamos de regreso con su programa La Verdad, una alternativa junto a Claudio Alfonso Rojas. Adelante Claudio. Bueno queridos auditores, bueno sigamos conversando un poco de las cosas que se ven en nuestro mundo y que no todo el mundo las, las ve o la ve o tiene acceso a eso. Para que ustedes vean el mundo que estamos viviendo, hay un profesor sueco que propone comer carne humana para salvar el planeta. ...dice que es el alimento del futuro... ...esta noticia fue publicada el día 9 de septiembre del 2019... ...o sea, hace tres días atrás... ...de acuerdo con Magnus Söderlund... ...el canibalismo podría sustituir a la industria cárnica... ...y la agricultura... ...que perjudican al medio ambiente... ...Magnus Söderlund... ...profesor de la Escuela de Economía de Estocolmo... ...durante un programa en la televisión local... ...dedicado a un evento sobre el alimento del futuro... ...ha sugerido... Que pueden ser necesario recurrir al canibalismo para salvar nuestro planeta del cambio climático. Sutherland ha comentado que podría organizar seminarios sobre la necesidad de consumir carne humana para detener el canelitamiento global. Según este investigador, comer cadáveres humanos en lugar de carne y verduras podría ser la solución del problema medioambiental, ya que sustituiría a la industria cárnica y la agricultura que según varios ecologistas es en mayor parte responsable del calentamiento global. Asimismo comentó que uno de los mayores obstáculos para su propuesta serían los tabús culturales con respecto a los cadáveres humanos, ya que muchos verían lo de consumir carne humana como una contaminación del difunto. Esto nos da una pauta del mundo aberrante que ven que estamos viviendo y al lado de esta noticia yo les voy a hablar de una profecía que dice cuando sepan de la oficialización del restaurante donde oficialicen comida de carne humana, sepan que falta muy poco para el retorno de Jesús crucificado, por eso dice hay de aquellas que te incintas en estos tiempos obviamente si se va a comer carne humana, esas madres van a estar desesperadas también llegará el momento donde habrá toque de queda porque va a haber caníbales zombies buscando carne humana Solo podríamos andar por la calle si no perdemos la fe en Cristo. Si lo hacemos, nos pasará como le pasó a Pedro, que caminaba por el agua y dudó, y en ese momento se hundió. En el momento que dudemos, seremos comidos por estos monstruos. Eso es lo que va a pasar, según una profecía dada en el año 2017 en Montevideo, por el estigmatizado Giorgio Gondibuano. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que el hombre llegue a esos extremos? Otras cosas que le voy a comentar aquí. Científicos vienten son una amenaza sísmica oculta debajo de Los Ángeles. Los científicos predicen que un terremoto mortal arrasará a California. La falla de Wilmington, una falla sísmica que por mucho tiempo se creyó inactiva y que se ubica debajo de la ciudad de Los Ángeles, podría conectarse con otras fallas y provocar un terremoto de magnitud no inferior a 9,4 según los descubrimientos de un nuevo estudio, hasta ahora la línea de falla en cuestión se encontraba a tan gran profundidad con respecto de la superficie de la Tierra que era difícil estudiarla sin embargo un nuevo análisis publicado en el boletín de la Sociedad Sismológica de América investigadores de Harvard la Universidad del Sur de California y el Servicio Geológico de Estados Unidos encontraron que se registra actividad en la falla nunca antes detectada, informó el National Geographic. Bueno, ahí tienen algunas cositas que nos van diciendo el tiempo que estamos viviendo. Más datos, datos sísmicos del Servicio Geológico de Estados Unidos, para los que dicen que siempre ha habido terremotos, y efectivamente ha sido así. Aquí hay una estadística muy interesante. Indican el incremento del 2000% de terremotos desde 1900. Hoy veremos el increíble momento de los grandes terremotos desde 1900 y el hecho alucinante de que estas estadísticas no se mencionan en los medios masivos de comunicación, ni siquiera por nuestros líderes políticos o religiosos. A continuación, la famosa estadística según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, el año 1900 registró tres terremotos mayores que una magnitud 0, 6, alrededor del mundo dos de magnitud 7,7 y uno de magnitud 7,6 en julio. 100 años después, en el año 2000, el USGS registró 160, lo que representa 157 terremotos más que el año 1900. Estamos hablando del 2000. Sin embargo, en el año entre los años 2000 y 2018, el USGS ha registrado 2000. O sea, mira, entre 1911 grandes terremotos hasta ahora, increíblemente 2.764 más que entre los años 1900 al 2000. Podemos decir que la Tierra gime con dolores de parto. Grietas en la Tierra aumentan en todo el mundo. Y para demostrarlo tenemos un interesante audio que nos dice, un, muy interesante lo que dice la audio. Demasiados acontecimientos están sucediendo alrededor del planeta que pueden producir cambios en la corteza terrestre. Estos son las impresionantes grietas que han aparecido en los últimos años en casi todos los continentes. Las noticias las mencionan aisladamente, sin embargo, no es normal que hayan aparecido tantas en tan poco espacio de tiempo. ¿Es posible que exista una relación común entre ellas? Algunas son descomunales amenazando con modificar la corteza terrestre hasta el punto de llegar a formar, incluso, nuevos continentes. Este es el caso de la Grieta de África. En el año 2005, una gigantesca grieta parte en dos en desierto de Etiopía, en el Valle de Rift, donde existe una falla geológica de casi 5.000 kilómetros de extensión. Los estudios hechos por los expertos llegaron a la conclusión que su crecimiento dará lugar en un futuro a un nuevo océano que dividirá África. Actualmente la grieta mide 60 kilómetros de largo por 8 metros de ancho y va en aumento. Los investigadores que han elaborado el estudio afirman que este nuevo océano conectará con el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Las placas africana y arábiga se encuentran ubicadas en el desierto de Afar, al norte de Etiopía. Estas se han estado separando a una velocidad de 2,5 centímetros al año durante los últimos 30 millones de años. La fisura que se ha generado fue la responsable de la formación de la depresión de Afar de unos 300 kilómetros. Otra impresionante grieta es la de Baikal una gigantesca grieta continental que se extiende a lo largo de 2.500 kilómetros desde Mongolia del Norte hasta Yakutia del Sur, llegando hasta el Océano Ártico. Los expertos consideran que está pasando por una fase de creciente actividad tectónica y amenaza a compartir los continentes, separando Asia y Europa. Pero lo que realmente llama la atención es la zona oeste del continente americano, donde la aparición de estas formaciones es cada vez más habitual. Desde Canadá hasta Perú, se han encontrado grietas gigantes en el terreno que indican que algo podría suceder en esta zona en los próximos años. Todos conocemos la famosa Falla de San Andrés. Los expertos consideran que es un lugar de riesgo potencial para que ocurra un gran desastre. Sucederá en algún momento, pero no sabemos cuándo. A lo largo de esta falla, localizamos eventos que pueden tener relación entre sí. En octubre de 2015, una grieta de más de 680 metros de largo y unos 45 metros de ancho surge en las montañas Bihon, cerca de Yellowstone, en el estado de Guayomín. Las causas se atribuyen a un desplazamiento de tierra, pero la población tiene miedo de que su origen tenga relación con el famoso volcán de Yellowstone. En agosto del 2014, en Arizona, Estados Unidos, se formó esta espectacular grieta de casi 300 metros de largo. Los expertos echan la culpa a las actividades mineras y las lluvias torrenciales ocasionales. En Tijuana, México, en diciembre de 2013, esta carretera se partió en dos debido a un derrumbe del terreno que provocó estas impresionantes imágenes. Los testigos anunciaban que esta grieta se fue formando a lo largo de varias semanas hasta que todo se derrumbó. En agosto de 2014, en el noroeste de México, se abre una grieta de 8 metros de profundidad, más de un kilómetro de longitud y hasta 5 metros de anchura en algunas zonas. La grieta desconectó la carretera 26 entre Hermosillo y la costa. de los conductores se han visto obligados a desplazarse alrededor de la colosal zanja. El país que más se ha visto afectado por las grietas en los últimos años es Perú. Todos los años es noticia por ello. Por ejemplo, en febrero de 2012, en el sur de Perú, de pronto apareció una grieta con una longitud de 3 kilómetros y una anchura de unos 100 metros. Esta anomalía se produjo en el distrito de la provincia de... Guamallan. Bueno, eh, la verdad es que eh, no queremos aburrirlos con el, con el video porque eh, dura como ocho minutos, digamos, pero lo importante es que alcanzaron a captar ahí que eh, están apareciendo grietas en distintas partes del mundo. Y si bien es cierto, en alguna parte hablaron de una grieta que, que es muy antigua, que, pero la, la, la inmensa mayoría de las grietas han aparecido a contar del 2015. La inmensa mayoría. Eh entonces eh, hay un proceso evidente de agudización de estas grietas que nosotros lo hemos comentado acá que tiene relación creemos eh, ciertamente con bastantes evidencias y, y estudio de que tiene relación con, con el acercamiento del, del sistema Némesis que trae el planeta Nibiru que pasará a 14 millones de kilómetros pero por su envergadura Eh, va a producir una alteración completa del, del planeta Tierra del eje magnético de la Tierra ya, ya se está eh, hemos dicho que se está cambiando pero que se va a cambiar abruptamente dentro de muy poco tiempo no sabemos cuánto pero creo, sin temor a equivocarme de que son pocos años entonces eh, eso está trayendo todas esas alteraciones el clima los cambios climáticos son producto de eso y no no somos tan influyentes nosotros no podemos ser tan soberios pensando que nosotros eh, con nuestras emisiones vamos a alterar todo no es así está científicamente demostrado de que el calentamiento global no es provocado por el hombre de hecho hay <risas> algunos estudios que dicen que el, que el planeta ahora se está enfriando a contar del 2013, 2012 entonces Eh, y todos estos cambios se deben a esto porque a qué se deben los volcanes no tiene que ver con el calentamiento con el cambio climático a qué se deben los terremotos y estas grietas a qué se deben entonces estas grietas yo les aseguro queridos auditores que las vamos a ver mucho más grande y pronto y, y lamentablemente hay agujeros también que se han producido unos tremendos agujeros redondos de un diámetro de aproximadamente 20, 30 metros que se abren espontáneamente en cualquier parte y, y caen cae lo que pille para adentro y eso también se está dando y esas cosas no no tienen explicación, el hombre no tiene explicación y los científicos siempre con su soberbia tratan de darle una explicación pero la explicación más lógica Entonces, eso es para que nos demos cuenta lo que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo. Estas cosas van a ir agudizándose, independiente de que vamos a tener la COP25, aquí en Chile, este año, iban a hablar de cambio climático, en circunstancia de que es un absurdo, porque el gobierno está patrocinando la COP25 y, sin embargo, no ha firmado el acuerdo de Escazú, que él mismo lo promovió junto a Costa Rica, Y tampoco eh, y, y está preocupado de promover el TTP-11 que es absolutamente lo contrario de la, la COP25 o sea es, es, es una contradicción total solamente es un verdadero circo esto entonces <coughs> estas cosas que estamos contándole son los, los que marcan los tiempos que, que estamos viviendo y yo les aseguro que en los próximos años vamos a ver cosas que no hemos visto nunca eso se los puedo asegurar Ahora, otra cosa que les quería comentar. Ayer fue 11 de septiembre, no solo aquí en Chile, sino que también fue el 11 de septiembre, se, se, se celebra o, o se conmemora el atentado de falsa bandera más grande que ha habido, por lo menos que se tiene recuerdo, más influyente en el sentido de que cambió sustancialmente la política mundial. Hay un estudio científico que desmiente la historia oficial de Estados Unidos sobre el 11 de septiembre. Hay muchas evidencias. ¿ya? Pero lo que más llamativo sale, porque yo les podría hablar de una conclusión que sacó una comisión del del Parlamento Norteamericano el año 2000 a fines del 2016 que culpó a Arabia Saudita que el gobierno de Arabia Saudita estuvo involucrado en, en el 11 de septiembre ¿por qué? porque había miembros árabes del nada, nada hizo Estados Unidos contra Arabia Saudita ustedes saben que Estados Unidos es el, uno de los mejores aliados de Arabia Saudita entonces del momento que estaba involucrado ahora esa audita está también involucrado miembros del gobierno norteamericano. Pero hay un profesor británico que dice que Israel y los sionistas están detrás del 11 de septiembre. ¿Ya? Y más aún Hay un artículo que dice, que es muy, muy, muy interesante, la verdad que, que es escrito por el investigador francés Thierry Meizan, que, que le ha costado muy caro porque fue marginalizado y perseguido por esto, pero está hablando del papel que jugó Israel en los trágicos sucesos del 11 de septiembre del 2001. Ustedes deben saber, queridos auditores, que el día 11 de septiembre del 2001, 3.000... 3000 israelitas que trabajaban en la Torre Gimela no fueron a trabajar ese día. Eso investigue, lo pongan en el buscador y no me crea a mí, búsquelo. Mientras se van conociendo poco a poco el papel jugado por Israel en la desestabilización del mundo posteriormente al 11 de septiembre, la idea de una facción del Likud ayudado por sus aliados infiltrados en el seno del aparato de Estado de los Estados Unidos ...son los responsables de la operación de bandera falsa de 11 de septiembre. Entonces la idea cuaja y se vuelve creíble y contundente. E incluso hay algunas personas que tuvieron el coraje de denunciar esto públicamente. Uno de ellos fue francés Francesco Cosiga, presidente de Italia, entre 1985 y 1992. Quien dijo el 30 de noviembre del 2007, vale decir, 6 años después, en el diario Corriere de la Sera nos quieren hacer creer que Bin Laden confesó ser el autor del atentado del 11 de septiembre de 2001 sobre las Torres Gemelas de Nueva York. A pesar de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y europeos sabían muy bien que el desastroso ataque fue planeado y ejecutado por la CIA y el Mossad con el fin de acusar a los países árabes de terrorismo para poder atacar a Irak y Afganistán. En realidad, lo que, lo que dice este artículo es apasionante. Todo lo que hay, cómo deducen el tema, de cómo se fue dando la noticia. Cómo se fue, encontraron unos unos jóvenes. la, el, la única personas que fueron detenidas el mismo día en relación con los ataques terroristas del 11 de septiembre son todos israelíes. La información fue a conocer el día siguiente por el periodista Paulo Lima, en el diario de récord cotidiano del condado de Bergen en el Nueva York información basándose en fuentes policiales estadounidenses locales inmediatamente después del primer impacto en la Torre Norte tres individuos fueron vistos por varios testigos habitantes del condado subidos en el techo de una camioneta estacionada en el Liberty State Park en Jersey City estos individuos se regocijaban saltando de alegría y se fotografiaban con las torres gemelas atrás en fuego luego trasladaron su camioneta a otro parque situado en Jersey City donde los otros tígos volvieron, los volvieron a ver festejando y celebrando de manera ostentosa los ataques terroristas ahora, bueno, no quiero entrar en profundidad porque esto es bastante largo pero sí lo quiero comentar de que estos israelitas los, los, los tomaron detenidos Eh, ...descubrieron que tenían eh, son expertos en explosivos... ...expertos en nanotermita... ...que es un explosivo muy muy poderoso... ...con el que demuelen edificios... ...ustedes saben que los norteamericanos son expertos en demoler edificios... ...y los demuelen y caen así como cayeron las Torres Gemelas... ...tal como caen así, de golpe... ...porque los demuelen desde la base... ...y, y esta, este producto hace una explosión que de mucha temperatura... ...entonces... Explotan y, y, se, y se caen, se, prácticamente se desintegra. Estos jóvenes fueron, después de dos meses fueron liberados y echados del país como gran cosa, pero sin ningún mayor cargo. Es absurdo. Entonces, eh, a pesar de todas esas pruebas, alguien dijo que los dejaran libre alguien muy poderoso, eh, hizo que los lideraran que siguieran con, con la versión que estaban tratando de promocionar. De verdad que eh, no quisiera entrar en detalle pero es, es apasionante el artículo eh, de este periodista de una investigación de largos años eh, que habla en eh, forma inequívoca de que ellos son los autores del, del tema sabemos nosotros que participó la CIA y el Mossad sabemos nosotros que Bin Laden era socio en el grupo Carly de, de George Bush hijo que era el presidente de los Estados Unidos en ese instante sabemos de la reacción que tuvo eh, George Bush eh, cuando le fue comunicado el tema de la explosión sí sí él no, su, no fuera partícipe de la explosión no podría haberse quedado ahí en ese colegio que se quedó como si nada pasara eh, sin saber porque si él no hubiera participado no sabría los, los alcances que va a tener y como presidente tendría que haber ido a, a no sé a, a, a, a los lugares, al pentágono no sé, a un lugar de seguridad eh, a ver eh, qué es lo que estaba pasando realmente eh, justamente el, uno de los aviones supuestamente que se demostró que era, fue un proyectil, chocó en una parte del Pentágono que justamente estaba desocupada, curiosamente. Entonces hay muchas cosas que yo creo que nadie, ni siquiera los norteamericanos que son tan fácilmente manipulados mentalmente, eh, creen ya la versión oficial del, del, del tema de las Torre Gemela. Entonces... Este atentado de falsa bandera eh, miserable de la mayor gravedad, hizo cambiar la configuración geopolítica del mundo y, y la manera de cómo eh, esta gente puede entrar en guerra ahora en forma arbitraria, por decir que hay terroristas Por ejemplo, ¿sabía usted que Estados Unidos está bombardeando Siria porque dice que hay terroristas. Estados Unidos está bombardeando Irak nuevamente porque dice que hay terroristas. ¿Y quién lo regula? ¿Quién lo controla? Entonces, eso les dio una carta abierta para atacar a cualquier país que a ellos se le ocurre. Mañana pueden decir que aquí hay terroristas y, y nos atacan. Eso puede pasar. En, el, en la eventualidad que hubiese un gobierno acá que no le gusta a Estados Unidos seguramente harían una cosa como lo que están haciendo contra Venezuela o no sé o con la guerra que le hacen a Cuba no sé buscarían alguna manera de de de complicarnos entonces aquí aquí no han atacado a Venezuela porque lo tienen muy cerca por eso que no, no lo hacen porque ni, no. no se atreven a attaándose la Venezuela. Pero cuando están lejos de su país, sí atacan. Están atacando Irak y están atacando a Siria nuevamente. Y esas cosas no salen en la noticia. Pero usted lo puede buscar y, y, y va a ver qué está pasando. Eso está pasando eh, porque ellos tienen que mantener su industria militar. ¿Y cómo la mantienen? Dándole actividad a sus armas, aunque suene absurdo. Estados Unidos tiene 856 bases norteamericanas fuera de su país que le cuestan mucha plata y que tienen armas y que están justamente para para atacar para apoderarse de la zona eh, claves de Medio Oriente no han podido con Siria porque estuvo Rusia a pedido de Siria intervino no han podido con Irán a pesar de las bravuconadas que han habido a pesar de que Están buscando Estados Unidos, se si salió del, del acuerdo en forma unilateral hace más de un año, eh, un acuerdo que tenían con el gobierno norteamericano y varios países de Europa, un acuerdo nuclear con Irán, que funcionaba hasta hace muy poco tiempo, pero que como Estados Unidos lo rompió, eh, Irán decidió también romperlo, después de, porque se aburrió de, de la... De, de, que no cumplan el acuerdo y más encima le daban sanciones económicas, entonces definitivamente lo rompió. Ahora Estados Unidos está tratando de buscar a Irán para conversar porque Trump quiere hacer campaña política porque estadísticamente está muy mal ubicado en la encuesta, entonces tiene que tratar de, de ponerse menos belicoso, por eso eliminó al, a John Bolton de su gobierno porque es el más peligroso eh está tratando de cambiar un poco su rostro pero por una cuestión de, de campaña política nomás, para tratar de mejorar las encuestas entonces Estados Unidos necesita la guerra porque es la única manera de que mueve su industria Estados Unidos necesita mover su industria porque el producto geográfico norteamericano se mueve y sale a partir de la industria de armas que es tremendamente poderosa sin lugar a dudas la más poderosa del mundo así que eh, estamos llegando al final queridos auditores decirles que tenemos que tener la certeza de que si nosotros hacemos el bien es lo único que podemos hacer nosotros no podemos ir a ponernos, a poner el pecho a las balas y a, y a pelear contra el gobierno porque no tenemos el poder tenemos que hacer que todo el mundo tome conciencia la manera de tomar conciencia es, por ejemplo yo le pongo el ejemplo, que parezca absurdo lo que pasó con este señor del, del gas esa noticia que que pasó con el gas que todo el mundo lo repudió bueno, eso, ¿qué hizo la gente con eso? tomó conciencia entonces, eso tenemos que hacer por cada una de las cosas es la única manera de que tengamos alguna posibilidad de tener alguna influencia sobre el poder que nos gobierna. Y tenemos que buscar la forma de hacer siempre el bien. Nosotros no podemos ser violentos. Si nos manifestamos no podemos ser violentos, ni siquiera tenemos que tirar un papel. Porque de esa manera le damos armas a quienes quieren des desvirtuar y, y digregar nuestras movilizaciones nosotros tenemos que movilizarnos con la voz en forma pacífica es la única manera de que nosotros tengamos fuerza y por supuesto ellos siempre van a tratar de que no tengamos fuerza y para eso eh, van a buscar ponernos algún encapuchado para tener la excusa para reprimir eso no es un cuento, eso lo, lo vemos siempre siempre hemos visto encapuchados entrar a los buses de carabineros y salir ...como Pedro por su casa, desde los buses de carabineros... ...se ponen se ponen la capucha y salen del mundo de carabineros... ...entonces qué más claro que eso, si, si esto es así... ...esto es siempre el mismo, la misma metodología... ...y no es solamente aquí, en todos los países hacen lo mismo... ...porque el poder es siempre el mismo, las metodologías son siempre las mismas... Bueno queridos auditores, eh, muchas gracias... ...por tenernos la paciencia de escucharnos... Esperamos contar con ustedes eh, No sé hasta cuándo, porque la próxima semana es un día muy especial Es el 19 de septiembre creo Así que va a ser bien complicado Yo creo que tendremos que esperar unas hasta el 19 más 6, 25? Sí. Más 7, 26, 26, hasta el 26 Hasta el 26 de septiembre yo creo que queridos auditores nos vemos y Gracias por escucharnos, buenas noches que el señor lo bendiga siempre.